...un fuerte terremoto de casi 9 grados... ...no hay respiro en Japón... ...la pesadilla no ha hecho más que comenzar... ...completamente devastados por el tsunami... ...riesgo de una catástrofe nuclear... ...después de esa explosión en el reactor... ...hay unos 600.000 evacuados... ...se ha elevado la alerta nuclear... ...segundo accidente más grave... ...reflexión 1... ¿Existe algún miedo al que podamos llegar a acostumbrarnos? No es probable, pero lo peor de esa sensación, lo más insoportable con diferencia, es sin duda sentirse como un perele, como un objeto inanimado a merced de la agitación y del temblor que todo lo conmueve. No hay donde poner los pies, ningún lugar es totalmente estable, y los segundos no pasan cuando no hay nada que hacer con ellos para sentirse un poco más seguro. Luego llega el silencio, muy pronto roto por las sirenas, los incendios y los llantos de todo el mundo. Lloran pero no respiran, todavía no se atreven. Esta primera edición de nuestro programa después de ese programa número cero que iba así como ¡pum! para echar suertes sí. aquí estamos de nuevo con vosotros para hablar de las cosas que más nos gustan ¿no? Sí, edición claro. La electrónica. El, el cortismo Que si los horni, que si… bueno La todas cultura. Esas, claro, todas esas cosillas que nos gustan a los amigos y colegas de Roñatrón, ese gran robot que es el alma mater de, de todo este invento. De esta secta que tenemos acumulada. Sí, sí. Y, Hablamos. y hoy, ¿qué tenemos delante? Pues hoy tenemos delante Japón, señores. Japón, Japón. cómo no. Los fuku, fuku. Japón. No, Japón. <ríe> Yo después de todo lo que ha pasado… lo me, diréis, eres malo Paco, pero es que lo primero que pensé fue en Godzilla, lo siento claro, claro, hombre, nuclear Japón hombre, Godzilla es lo que llama, os imagináis a Tokio desierta, <risa> sí, ¿sí? tiene que ser como Chernobyl, porque esto digo, es que os imagináis que Tokio se convierte en una ciudad desierta sí, esto sí, habrá sí, muchos sí. debates película sí. de zombies, ¿eh? ahora mismo sí. Sí, y, y bueno, y mucha gente que ha aprovechado para darle al rollo conspiranoico, que <risa> bueno, bueno, sí. podemos hablar un poquito después de eso hablaremos un poquillo del asunto este de la conspiranoia, pero bueno, los paran No hay cosas, están por todos los lados, es inevitable. Y es una catástrofe, es indudable. Nos solidarizamos con todas las víctimas. Eso garantizado. Y... Sí, lo que pasa es que fíjate, si lo comparas, por ejemplo… Bueno, no vamos a hablar ahora de esto porque tenemos sí. rato para hablar. Venga, ahora lo que podríamos hablar de vamos, lo que va realmente la cosa. Vamos al tema. ¿Y hoy por qué, Chus, has yo, elegido Yo creo que hoy teníamos que abordar por, vamos, por simpatía con respecto a la situación el tema de, de, del cine de catástrofes, ¿sí, ¿Sí o no? Sí, hombre. Yo, eh, por ejemplo, en mi sección yo voy a tocar una película que es el síndrome de China y luego ya miré por, por los cerros de Gúbida y del espacio con otra serie que nos gustará a todos. Sí. Pero por lo menos una película la tenía que tocar. También hemos en, decidido introducir una nueva sección de vidas ejemplares, grandes vidas ejemplares, y en la cual vamos a repasar biografías de personas humanas que son también colegas, aunque sean a la distancia de Roñatrón, y uh -huh. para este caso y para esta primera sección vamos a coger a Marie Curie, una gran Científica ya fallecida, Braves. obviamente. Roñas ejemplares, contactados de sí, Roñotron. Sí. sí, sí, que tuvo mucho esos. que ver con la concepción que tenemos actualmente de, de la radiación y de la, y de la radiactividad. Uh -huh. Madame Curie. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos ah, ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí sonidillos. Tenemos ahí. A Mr. Cacofonator. Circuito, ah, vale. Circuitos BG, con lentejas. como era, pero el... dilo claramente. El Billy va a traer su Cacofonator y nos va a hacer aquí con los circuitos el electrónicos 0, flipar un poco. A mí nada más llegarme no sé. me ha un circuito lleno de lentejas. <risa> Una caja de zapatos. <risa> lleno de lentejas, ¿no? <risa> con gotones. <risa> vale, genial. Tendremos más cacharros de Pero mili. espera, es que no, no lo podéis creer. No. ¿Cómo? Ah, me enseña el circuito con dos potenciómetros con lleno lleno de lentejas y me dice. Esto es un 556. Que lo sepas. Un, un sol. Y yo he pensado, espero que para la hora del programa se explique un poco mejor. Os a ver, os a Guillermo. ¡Grita! Lentejas 556. Tran, tranquilo, Vigi, que yo te comprendo. <risa> son estos que son unos incultos. Esto es un 556. Bueno, eh, yo, yo le preguntaba y lo que me ha dicho es que, se, es que la placa esa se hacía con ácidos. Y digo, cuidado ¡Uh, uh, con el ácido. Un, a mí lo que me ha dado gana ha sido llamar al 112. <risa> <risa> bueno, ¿qué más hay? ¿Qué, ¿Qué más tenemos por más ahí? Hay? ¿Qué más tenemos? Pues no sé. Pedro, yo creo que tú tienes por ahí algo preparado. Yo tengo ahí... Bueno, sabéis que el día que hace... que grabamos este podcast, pues sí. se acaba de presentar hace menos de una semana el iPad 2 por y parte si de Apple. Y si ya el iPad 1 ya era pues algo digno de comentar, pues el 2 un poquito más. Lo que pasa es que tampoco vamos a explicar lo que es un iPad, porque se supone que todo el mundo lo sabe. Oh, yeah. Y para explicar lo que se puede hacer con un iPad, pues también tenemos tiempo. Lo que haremos será, además de explicar algunas de las mejores aplicaciones que hay para hacer música ahora mismo, también explicaremos... ¿Qué se puede hacer para que el iPad uh, pues nos dé todo su potencial? Porque Perfecto, wow. me gusta, me gusta. Sí, sí. I like it. No, nos lo dan como, como una cosa muy cerrada, en la cual no se puede meter mano. Uh, Apple dice que es para que sus usuarios tengan una mejor experiencia de usuario. Y, y yo digo que es para que pasemos todos por su caja. ¿no? Es como si, imagínate que para ir a cualquier sitio de Palma te voy que pasar por el corte inglés. pues el corte inglés haría más caja, ¿no? Entonces ellos pretenden que pase siempre por su tienda y para ir a comprar una revista por su tienda, para ir al váter por su tienda, o sea, es todo por su tienda y como al final de pasar siempre te compras algo y pues con eso han hecho un sistema súper cerrado que no persigue más objetivo que el de aumentar los beneficios de la compañía y nosotros lo que queremos es un sistema abierto. Sí. Yo os digo, ¿qué se comió Blancanieves para quedarse adormecida? No digo nada más, muchachos. eso qué es? ¿Eso que suena qué es? Esto es el cacofonator Attention, attention <risa> Attention, please Cacofonator O sea, no es que se haya roto aquí la... No, esto es un cacofonator Es un... Es un circuito diseñado por Arthur Harrison En el 2006 En una de sus Reuniones con un amigo suyo Se llama Kevin Buchholz Y un día de verano decidieron, así como por entretenimiento, ¿no? Porque eh, Arthur Harrison es diseñador de termines, de circuitos, sobre, sobre todo de termines, eh, diseñar un circuito que tuviese muy muy poquitos elementos, muy pocas piezas y que hiciera mucho ruido. Y eso es un cacofonator? Y esto es un cacofonator. Y eso se enchufa con aquello que, que traías en el programa cero. Eso se complementa Sí, será todo. parte del, del módulo ese del maletín. O sea, eso es para el, el, el maleto gachet del. El maleto gachet. Y esto, que, el cacofonator que traes hoy aquí, claro, no, la gente que nos oiga no, no lo puede ver. Esto es una caja de cartón ni más ni menos. Bueno, es una caja de cartón aquí con cuatro. Es para potencios? no tener todo el, el circuito ahí desmontado, que es más fácil. Lo importante es lo de dentro, yo, lo yo Importante digo, es lo de dentro. Yo diría que es un prototipo. Es un prototipo. Claro. Exacto. tiene? Ocho potenciómetros, un botoncico, un interruptor y una salida de jack. Bueno, mira, os explico. Bueno, y, y dentro cuántas lentejas? Mmm, seis 6. lentejas. <risa> seis lentejas, claro. dos judías y <risa> No, mira, te explico el cacofonator. Eh, está diseñado para producir cacofonías, ¿no? Obviamente. Y la, la palabra cacofonator la, la, la tradujeron ellos, ¿no? ¿Mm? Que es como mezcla la palabra cacofonía y oscilador, ¿vale? Entonces, eh, este, este aparato, o el circuito, consta de, de seis osciladores, básicamente, ¿no? Dos de alta frecuencia, dos de media frecuencia y dos de baja frecuencia. vale los que suenan son los de alta y los de media los que los que no suenan que son los de baja frecuencia eh, actúan sobre los otros dos ¿Podéis hacernos ¿vale? una demostración de alta baja vamos a escuchar a ver, a ver. A ver a di cada uno qué es Atención. vale esto empieza así Atención un oscilador alta frecuencia sí, okay. otro de alta frecuencia Ya tenemos una cacofonía. Le repetimos a nuestros oyentes que la radio no se ha roto. ¿Vale? Y además de esto. No, que los que nos por la radio, que no sé quiénes son. Además de esto, tiene un, un potenciómetro controlador que controla el voltaje del circuito. Es decir, cuando. ¿Sí? cuando un IC, porque estoy gritando cuando, cuando un IC que a ti que te gusta tanto, un circuito integrado se refiere a mí ¿eh? no tiene la, la energía suficiente para funcionar, pues empieza a volverse loco ¿no? Uh -huh. la idea de, de este diseño es volver loco al IC ¿vale? Uh -huh. entonces uh, si bajamos la la impedancia del voltaje sí. empieza a volverse inestable A ver, a ver, a ver, súbelo a ver. un poco. Yo aquí tengo que decir una cosa inestable. <risa> que a mí esto me recuerda, aunque luego ya hablaremos de cine y esas cosas, me recuerda a la película, el, el archivo Ipcres. No sé si la habéis visto. la película de espías ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? No. ¿El archivo? En inglés es Ipcres. No. Eh, es que… No. Es, es que es una cosa así, porque es un, lo torturan al tío con sonidos así, con luces uh -huh. así como monstruoscópicas Yo sí, que hemos hablado tú y yo de ese tema Sí, sí le limpian la mente ahí le hacen <risa> un, A mí eso lo que, por lo que dices la naranja mecánica Música, sí. imágenes Pero el sonidico Lavados este de es de más Ferencia. rollo Ipcres Y vale, vale, la naranja mecánica era más rollo Beethoven, tío Bueno, al margen del sonido, ¿cómo es que se hace esto eso? Esto es cacofonato y aquí Pues mira, sigue sí, explicando eso del es voltaje que, que, lo, que lo desestabiliza Mira, el voltaje, esto es lo que hace, mira ¿Vale? Y ahí ahora, ahora, se ahora, Exacto, ahora, ahora está... Que voy, que no voy, que voy, que no voy <risa> Ahora está tocando de los cuatro... Estamos de... tocando la, los osciladores Y ahora, estos dos Los que se van incorporando Se van incorporando los osciladores baja ¿Veis aquí que está cambiando? De ¿Eh? nuestro cacofonazo ¿Ves? transformación. Ya, para ir un poco cerrando la, la cuestión, eh, ¿aplicaciones prácticas en la vida cotidiana del cacofonator Usted ¿Aplicación? va al supermercado y dice, deme una. <risa> <risa> Aplicaciones no. prácticas, bueno, es, los es un sintetizador tipo dron, que se llama, ¿no? O sea, genera este tipo de drones, ¿no? Espera, ¿por qué? ¿Qué es eso de dron? Es un sonido Hostia. continuo, ¿no? Otro jardín. Es, no, es como no. El, el dron es incluso un género musical. Uh, es uh, Lo digo por otra historia, pero... Sí, por los drones, que, sí. que tal, ¿no? Uh, ¿no? Bueno, bueno, explícalo, pues, Pedro. Pues, un, el dron uh, es incluso un estilo musical que consiste en sonidos um, muy continuos y muy largos y uh -huh. muy espesos. Vale. Entonces se uh, suman varias capas de sonidos constantes, brrr, así, ¿no? A mí un tipo de dron que me gusta mucho es sería el de Thomas Conner porque uh, utiliza sonidos orgánicos como gongs, uh, procesados electrónicamente y crea texturas que igual duran media hora, pero que son muy interesantes. Vale, eso a mí hay un grupo que me gusta especialmente que se llama Casino versus Japan, uh -huh. que es, rollo, ¿no? es, sí, es como sí, sí. muy ambiental lo Exacto. que quieres decir, muy lo largo, es, muy ambiental. Lo que pasa es que el dron no se, se aleja un poquito del ambiente, no es tan complaciente. Eh, pues, no, vale. pues son Mira, por ejemplo... ¿Vale está más? Bueno, es pues más depende. orgánico también, sí. Vale. El zumbido que produce el didgeridoo, constante, ¿Sí? el, el, pero no el didgeridoo rítmico, ¿no? El, el dron, sí, sí, sí, se, sí. se llama dron, vale. vale. el sonido este de didgeridoo... ¿Sabes? Se le mm. llama drone. Sí, sí, sí. Mm. Capto, gracias. Vale. vale. Y, y bueno, os explico ya esto, ya está. Eh, nada más. Eh, simplemente una de las peculiaridades que tiene el circuito este Es eh, que tienen, bueno, para los que entiendan, un condensador bastante de bastante capacidad. Entonces, eh, ellos lo diseñaron para hacer descargas de sonido, ¿no? Es decir, y pueden durar uno o dos minutos tranquilamente, ¿vale? Es, ¿Va? como, es como si uh, le pusiéramos unas pilas que se están acabando. Exacto. Pero, lo, pero en vez de unas pilas que se acaban al cabo de un día o de dos, pues esto se acaban las pilas en dos minutos. Y puedes hacer un dron que poco a poco va perdiendo el, lo que es la energía uh -huh. Que lo que alimenta el circuito integrado y, y cuando los circuitos integrados trabajan en márgenes que no son operacionales Que son márgenes que uh -huh. se salen de lo que están diseñados Menos de 5 voltios es ya Es cuando realmente Roñatron manif nos manifiesta <ríe> sus mensajes <ríe> Bien Vale, ahí va uno Y hasta aquí el cacofonato Planetas. Les ruego que me escuchen Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX Que la vida humana estaba siendo observada Desde los mundos infinitos del espacio Hemos visto lo que parecía ser un platillo y volante Recoja muestras para analizarlas. Un encargo de las fuerzas aéreas O sea un convertidor estelar Hay algo ya. lo he visto Bueno, y hoy en Que la Roña te acompañe vamos a hablar de, de cine, como venimos hablando siempre, pero vamos a retomar el tema que, que hemos cogido hoy como caballito de batalla de este podcast, que es la situación de Japón. ¿eh? la, la... los importantes cambios y la tragedia que se está viviendo allí y eso a lo largo de la historia tiene su dimensión cinematográfica no eh, hay una película que se ha venido hablando prácticamente desde el primer día que la central nuclear de Fukushima entró en barrena Efectivamente. qué es cuál el síndrome de China el síndrome de China y el de qué va de eso China. ¿Suena algo el síndrome de China? Bueno, algo suena, algo suena, pero es para que a todo el mundo le suene no, China no es Japón, eh, lo digo porque hay gente que... No, no, lo sé, pero bueno, esto hace un poco bueno. referencia al, al asunto de que si hubiese una fusión nuclear en una planta en Estados Unidos Se haría un agujero que llegaría hasta China Es decir, la parte ah, opuesta donde vale. está situada Estados Unidos es ¿no? el, el núcleo se fundiría y llegaría hasta China Por lo tanto, si pasa en Japón Igual llega algún punto de Estados Unidos <risa> O sea, es algo mm, razonablemente parecido Yo la vi esta película hace muchísimos años En la tele, de esto que llegas de marcha A las 3 de la mañana y te encuentras ahí una peli De centrales nucleares y dices, uy, no entiendo mucho <risa> Pero te claro, quedaste, te quedaste Cuando leí el título, el síndrome de China, Kung Fu Que no. que y te pensabas que era de. Y te tiras toda la película esperando ver a cuatro chinos ahí dando galletas. Y no, de Kung Fu, nada. Va de reactores <risa> nucleares. ¿Y, ¿Y no día? pensaste en el grupo de pop inglés, este China Crisis? China Crisis, era, un, era un más día, moderno. Y hablaremos de Kung Fu, aunque no. Claro, claro cuando sí, Ya también. empezamos a salirnos de. A, a Roñatron tío. le mola. A Roñatron le bueno, mola. Tío, pues lo que tienes que saberlo. Venga, es lo que Kung Fu le encanta, sobre todo a los hermanos Calatrava. Venga, nada más. Contra el imperio del karate. Os voy a dar un poquito de datos técnicos del síndrome de Chi. ¿Vale? Película estrenada en 1979, es un thriller periodístico y tiene como protagonistas a Jane Fonda, la magnífica, maravillosa, fantástica y explosiva barbarela Eh, al conocidísimo Michael Douglas que queremos tanto en esta isla. Oh, sí, cómo no. Y bueno, Michael. a Jack Lemmon que es un actor. A, a Michael actorazo, Sí, Michael actorazo, En uno de sus pocos papeles dramáticos, pero sí. muy bordado. Eh, para uh -huh. aquellos que no los conozcáis, con Faldas y a lo loco. Por Jack Lemmon sí, sí, y Tony eso, Curtis claro. eran una pareja mítica de la época. Y bueno, la historia un poquito de, del síndrome de China es, es la siguiente. Jane Fonda, una reportera con maneras que trabaja en una cadena cutre de televisión donde se dedican a retransmitir telegramas musicales de amor y diversas fricadas varias, pues se ve envuelta en un extraño accidente que tiene lugar en una central nuclear cuando van allí a hacer un reportaje. Ella y su operador de cámara, que es Michael Douglas, curiosamente uno de los productores de la película, Eh, graban accidentalmente algo que sucede allí dentro. Y a partir de aquí pues toda la historia de, de un accidente encubierto, de cómo los propietarios de la fábrica no quieren que salga la luz, de cómo las cadenas de televisión no quieren emitirlo y cómo acaba la historia. Realmente es una historia muy interesante y, y te explica bastante científicamente lo que sucede en, en una planta nuclear, ¿no? ¿Qué, qué pasa cuando el núcleo se enfría, uh -huh. cómo enfriarlo, ¿Qué, qué sucede, por qué les pasa toda la historia esta... Y es muy real, es muy científica uh -huh. y es muy coñazo. Y es una pena, no, no, no, no, no A mí coñazo. me encanta, pero es que la gente está acostumbrada a ver cine de galletas ah, que a ver, va toda hostia sí, esto y esto es sí. una película con un ritmo lento. Esto y es cierto, pero es una, para mí es un peliculón, pero aparte, eh, considero un par de cosillas. Por un lado, Que, que cuando salió la película fue muy criticada porque les dijeron Ala, esto ¿Dónde vas? Esto esto es de una película Esto no puede suceder así nunca ni nada parecido. Bueno, pues al cabo de tres meses hubo el accidente nuclear este, el tercero más importante de la historia En Estados Unidos, ¿no? ¿no? Sí, no me acuerdo Three, Mile Island. Three Mile Island, en la isla de Pensilvania Exacto, a Exactamente los meses. el 28 de marzo de 1979 Que me moría, que me moría, pavo, que me moría. ¿Eh? No, sí. Es que mi cumple es el 27 <risa> sí, fue el 28. Pues ya tenemos las cosas que celebrar 79. Bueno, Pues el caso es que es que eh, al cabo de tres meses, pues la, la historia, le, o, o, no sé, o la vida le dio la razón a la película. y entonces ahí ya realmente la verdadera fama de la película la fue cogiendo a partir de ese momento porque dijeron, coño, una película que se ha estrenado tres meses antes de lo que ha sucedido que fue, ojo, ahora decimos el accidente más tercer accidente más importante de la historia pero en aquel momento no había habido Chernobyl no había habido lo de Fukushima ni otros y era el más importante Lo igualan de el nivel al, al de Fukushima que se supone que era un nivel 5 que al final resulta que ha aumentado pues este es el, el segundo más importante de la historia Con lo cual tenemos una película que cuando salió... Ala, exagerados, estos de Hollywood no, no saben ya qué inventar. Bueno, pues al cabo de tres meses, pam, entró la boca. Exactamente, bueno, exactamente Yo... no había Jane Fonda ya. por el medio, pero la Yo tengo una la teoría conspiranoica y es que creo que los de Hollywood lo hicieron todo para proporcionar la película. Sí, o sea, Yo no así. saben qué hacer. Y, sí. y Michael Douglas ya sabemos Promociones que explosivas, gasta, muy mala, mala... gasta muy malas pulgas. Curiosamente, por ejemplo, lo que sucedió en, en el accidente de Three Mile Island es que había una población de 25.000 personas a menos de 8 kilómetros de la central. Poder. No le sucedió nada, ni a los alimentos ni a la población. Vamos. Pero bueno, ya, ya. a nivel limpieza y descontaminación, pues todavía han sido de, de maneras, problemas. Yo, yo que creo se que la energía nuclear, sobre todo la reactividad, es muy buena para la salud. Si no, que se le digan a Fraga, que mira todo lo que aguantado. Míralo, Paloma, ahí está. <risa> o sea, un baño en aguas radioactivas a los 40 te mantiene como una rosa. Tía. <risa> hay que decir que hay otro aspecto importante, yo creo, de la película que también guarda paralelismos con lo de ahora en, en Fukushima y es que. Eh, en la película precisamente lo que cuenta en el trasfondo del asunto son los, las, las cutradas que hacen las compañías, uh -huh. aquí habían guardado o escondido o destruido unas radiografías de las cañerías o los conductos para que evidenciaban que tenía aquello una cierta tara. para que, que no lo pareciera que parecía Ajá. que eran perfectos y se ha venido publicando que TEPCO la compañía esta de Tokio de energía tal y ha cual información, durante años sí. ha venido diciendo que, bueno, que los, los resultados de las inspecciones eran geniales, magníficos Pero, a ver, conudos, está claro que cuando hecho, no era así es, claro. es decir que, que realmente ese, ese paralelismo Ojo, es importante. ¿eh? Pero, esto, pero, pero esto, es, esto es muy serio, porque realmente el primer interesado en que una central funcione bien es el propio dueño de la central, porque si tú eres el mismo que está poniendo debajo de la alfombra a los neutrones... Uh, pero ya sí, estamos pero, con los intereses económicos de nuevo. Pero el puede, problema, ¿no? puede que jueguen al rollo de mientras funcione, funcione. Sí, no sé, yo no creo más difícil. bien eso, porque... Hay más cutlerío por ahí de lo que pensamos. En ¿Cuántos cosas? años tiene esta central? ¿40 años? Y tú me dirás que una revisión... no un cambio de piezas, es lo que necesita una central nuclear después de 40 años, las cosas se desgastan, no sé, yo creo también un poco eso, sabes que las empresas también juegan a que aguante lo que aguante no, pero que aguante lo que aguante sí, o, pero... o una, una furgoneta que lleva lechuga, sí, sí. vale Porque como mucho eh, bueno. te pinchas o te quedas tirado una mañana que no arranca. Pero es que no haciendo el nuclear. Eh, jugar a estas cosas. Bueno, no os pongáis tan técnicos. Vamos a poner <risa> ahora un corte que explica un poco lo que es el funcionamiento de un reactor nuclear. ¿Sí? Y os doy cuatro datos más y cambiamos de tema. Vale. Ahí está. Venga, amigos. Esto es una pastilla de uranio simulado, del tamaño exacto al de las barras del combustible. Esta pequeña pastilla contiene más energía que 60 toneladas de carbón. Hay 20 millones de esas pequeñas pastillas en la vasija del reactor, es decir, aquí. Esto se llama el núcleo. El núcleo está rodeado de agua. El agua se usa como refrigerante. Dentro del elemento combustible hay otro grupo de varillas llamadas barras de control. Esas barras controlan la reacción nuclear. El proceso es este. Cuando el núcleo se pone en funcionamiento, es decir, cuando se activa, se sacan las barras de control. Sin ellas... el combustible nuclear provoca una reacción en cadena que produce una gran cantidad de calor, que hace hervir el agua, que se convierte en vapor, que mueve la turbina que mueve el generador, que a su vez produce la electricidad. Eso es todo. Estupendo, muy interesante. Bueno, ya habéis visto cómo funciona una central nuclear. El agüita, el núcleo, el combustible y toda la historia. Muy interesante, ¿Vale? muy didáctico. Datos, para que veáis que no es una película cutre, es una película que estuvo nominada a los Oscars. Vale, Al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor guión original y a la mejor dirección artística. Todo ello merecido. Ganó en el Festival de Cannes en 1979 Jack Lemmon ganó el premio al mejor actor. ¿Ok? No mm. es una película mm -hmm. cutre, es una película muy buena. Dos horas de thriller tranquilo sin tiros ni escenas violentas rápidas. No, explosiones nucleares. Y es altamente recomendable <risa> También como puntos interesantes eh, Es sí. eh, llamar la atención sobre Jane Fonda sí. Que la conoce de sobra eh, vale. Ya llamar la atención ella sola el, eh, Por ejemplo, el apartamento donde vive es muy curioso Tiene una decoración bastante peculiar Hay una oca mm, luminosa Con una bombilla <risa> Y la tía se pasa con una tortuga en brazos A la que le da de comer lechuga encima de la cama Vale Los modelitos son bastante curiosos seventies de la época el problema, el problema de darle de comer a la lechuga A la tortuga encima de la cama es que las Tortugas hacen caquita, caquitas y esa tortuga es considerable. ¿eh? Sí, bueno, le digo sí. Tortugos, ¿no? Es una tortuga de tres por tres. Bueno, igual ya había caído la bomba y no se habían enterado ¿no? y la fonda estaba ahí de radiactividad hasta las cejas. Vosotros, ¿Vosotros sabéis que las espinacas y todas las verduras de hoja son las primeras vegetales que cogen más radiactividad? Sí, sí. Lo leí ayer antes de ayer. La leche, las espinacas la leche y los sí. vegetales. Sí, sí, la sí. Leche los Cuidado con la tortuga. Son los mayores concentradores. Bien, de y, sabe, y sabéis que Fukushima está en la misma en, en la misma órbita. que Mallorca, no. puede ser que nos... Sí, está en, el, en, el, en el mismo... La, en el ¿Cómo la, la, ¿En ¿Latitud? El mismo? Latitud, es, latitud eso. eso. Eso, bueno. La órbita. Pero, pero verdad que me habéis entendido. Bueno, y una cosa <risas> más, que es muy guay. El contestador de teléfono de Jane Fonda. Buña. ¿Vale? Que es? es un contestador de cinta tipo Revox, que hace ah. unos ruidos fantásticos. <risa> y mola. Solo para hacer un tema y Bien, así. Los ampliaremos. Eh, si queréis comentar algo más, por mí liquidamos esta peli ya. Vale. Ay, yo creo que hay que ver algo de V Dí, por ahí. Dígame usted, ¿vemos v, algo v, de V? V, V, V. V, Invasión 2009. Ah, sí, sí, el hacer. remake. Había entendido de Ubre, digo, joder. No, <risa> lo, de la, lo de la leche ya está. la leche contaminada, Ubre. La, J. Fonda? ¿Sabéis algo de esta serie? ¿La habéis visto? La antigua sí que la viste. Sí, sí, algo visto. Estoy siguiendo la nueva y estoy en el capítulo del de, penúltimo. Vale, pues poned oído mm. esto. ser la única vida inteligente del universo. Y estamos felices de saber que no estamos solos. ¿Se merecen los visitantes nuestra confianza? hay que montar una resistencia? No? Los visitantes no acaban de llegar aquí. Llevan años aquí. Somos gente de paz. Habitantes de la guerra. Mi nombre es... y me dirijo a vosotros como líder de mi rata. Viajamos hasta límites de otra galaxia lejana, porque nuestra supervivencia requiere de agua y un mineral que es abundante en este planeta. Compartaremos avances tecnológicos que os ayudarán a mejorar vuestras vidas, pero la decisión está en vuestra mano. Y recordad que somos gente de paz siempre. V. ¿Qué pasó? 2009 uh -huh. eh, ¿Os acordáis de los lagartos, amigos? Sí, claro ¿Cómo, cómo olvidarlos? 1984 sí, sí. Fue... Yo me acuerdo sobre todo de las lagartas Las lagartas. Sí, bueno, y la las lagartas de esta edición Dayana. también están importantes. Las lagartas con ese mono rojo ahí, potente, con adornos de piel negra. Y fue toda una bomba. Yo recuerdo el super pop que estaba plagado de pegatinas. Sí, de sí, Google. sí. Yo todavía tengo pegatinas de esas por ahí guardadas. Yo. Y Hijo Violín tiene alguna por ahí. Eh, uh, sí. y, por la, y por la calle, algún grafiter que ponía la V también. Uh, sí. vamos. No, y el símbolo ese de, que parece con bueno, la Z. Es rara, una ¿no? estética totalmente copiada al rollo nazi. Y, Entonces, algunos, claro, y algunos de nosotros que éramos más cutis. y el repite lo hacíamos con tiza en el colegio en la, en la pared. Sí, bueno, eso también había bastante. Que yo recuerde es la primera vez en la historia que se vieron naves flotando sobre ciudades. Hombre, eh... O sea que ahora ya... Era bueno. una, una serie de televisión y la verdad es que para ser una serie era bastante apoteósica. Era espectacular, todo el mundo la esperaba. Era muy guay. Yo recuerdo la primera vez eh, que, que la vi. Yo tengo peores datos que dar, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, pues yo... Opinión. No te Esto... gustó. Yo estaba flipado. Eh, ¿De pequeño? Bueno, lo que tenemos aquí es... Gran es no no Qué una... Coñazo. Rancia. No es la, la, la revisitación de la serie, sino si no es que es como una nueva versión. Se han tomado un poco el concepto y algunos personajes y se les ha dado otra vuelta adaptándolas a... Eso ahora a técnicamente Liga. le llaman un reboot. Un reboot. Wow, wow, bueno, wow, un reboot. Wow. Le ahora. Sí, es que, que es una nueva he, visión. Hemos descubierto lo que son las precuelas, <risa> las, <risa> los cliffhangers, las, los... las trilogías. El otro, día leí, el otro día me bajaba una duología. <risa> ¿Esto coño una es? duología. qué coño, sí. es? O sea que realmente hay un vocabulario ya de esto de expertos descargadores. Que un screener Un DVTS No sé qué Sí, sí screener pero mola mucho Con DV Audio VHS rip. Bueno, a ver me estoy Bueno, no se os volváis Lo de V ¿qué pasa? Hablamos UV, Invasión que... 2009 Es una serie Que se ha empezado a emitir En la ABC. Uh -huh. Vale Yo la estoy viendo En versión original Y ha terminado La segunda temporada Creo que en castellano Van por la mitad De la segunda Sí, o yo también diría Que en la, la tele También la echan Diría yo Sí, sí hay, sí, se, sí, hay en un canal De televisión Que también la están emitiendo De estos de A título anecdótico Porque no la ve nadie por ahí. De la tele en digital Hombre, lo que pasa es que la gente se ha cansado un poco porque dicen que la primera temporada es flojilla. Pero yo tengo que decir a su favor que la primera temporada es un poquito floja, pero que la segunda arranca y merece mucho la pena verla. A mí me llamó mucho la atención por el tratamiento de, de la visita de los extraterrestres. Vamos a ver, estáis un día en casa y de repente aparece una nave espacial gigante que se para encima de vuestras cabezas. Ay, con un par. Y se tira allí dos semanas o tres semanas y no pasa nada. Y no claro. paga ni siquiera la, gente malo de la, la hora ¿no? ni nada. Claro, La gente dice, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y de repente, un día, se abre la parte de abajo de la nave y aparece una señora divina diciendo mm. Hola chicos, somos amigos, somos buenos y sois la leche, nosotros también y queremos ser amigos Vale, pero paga la hora A partir de ahí, viene sí. la fiesta Sí Eh, ¿Qué sucede? Bueno, los, los que recordéis un poco la serie antigua, pues eh, os acordaréis de que venían a invadirnos unos lagartos malvados que ya empezaban de buenas a primeras a dar caña, sí. aquí no, es un poquito más tranquilo, pero explica las relaciones con los ex extraterrestres. Se habla de lo que es la, la exopolítica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo serían las relaciones con una raza que viniese a visitarnos o qué pasaría si encontrásemos vida fuera? Corrupción por todas partes, lo de siempre. Eh, para mí es muy interesante, ¿no? Ahí cómo, cómo lo plantean Porque, claro, primero se, se les pone ahí Se les establece una zona de acotamiento Donde no pueden uh -huh. pasar si no es con un pasaporte Mira, Yo, a ver, vamos a ver ¿Aquí cuántas naves eran? ¿Eran veintipico? Hay o una así? en cada ciudad importante del mundo Unas vale. 28 29 naves vale. pues eso Te pones a recalificar naves <risa> y a partir de ahí eh, chatarra, lo que salga, Chatarra ¿sabes? espacial. Encima las naves, uh, porque son las hiplanicas. Pones unos a adosados. Cuidado con los spoilers de la segunda temporada, que sin saberlo la estás contando. Me Soy un visionario. Eres un visionario, chus. ¿Cómo se a nota que eres bien? No, no, no. <risa> eh, bueno, esta es, es básicamente le, la línea argumental de la serie, ¿no? Eh, aparecen personajes como el, el Lagarto Bueno, que era Robert Englund, Freddy sí, sí, Krueger, sí, en sí. la primera no, no, parte. No, no era Juancho. <risa> bueno, ese era el Lagarto Moña. bien el apunte de Casposo. Sí. En esta ocasión le protagoniza un, un señor negro, un hombre negro que hace de lagarto sí. bueno. Aparece sí. el cura, el famoso cura guerrillero, que también hay un ah. cura en esta segunda parte. Sí, sí. Han cambiado a Donovan por la tía buena Erika, que según dicen, yo no lo he visto, aparecen perdidos, esa chica, una rubia. Sí, joder, joder, Juli claro. Juli Juli Juliet, Juliet. Juliet. No, no, sí, mira, sí, mira, hay una cosa que yo quería apuntar de V, porque claro, Dios, sí. el Paco… O sea, que se curra lo de V. Ah, vale, vale. Digo, pues yo voy a documentarme mínimamente para no llegar ahí en pañales, ¿sabes? Sí. ¿Y que Igual que he llegado aquí y hoy al averiguado? loro de lo que me contaba el Billy con lo de las lentejicas y el cacofonato. <risa> y, ¿sabes? ¿Y qué has averiguado? Bueno, yo he averiguado la cosa que me ha llamado la atención. Por eso preguntado cuántas naves eran, cuántas ciudades, porque creo sí. que eran, si no recuerdo mal, eran 26 ciudades, ¿no? Son 26 ciudades y llama la atención que, que de, de, de todo el mundo, las 26 ciudades más importantes, como tú has apuntado, dices, coño, es que esto parece un chiste, ¿por qué están Madrid y Barcelona? Y o Sevilla sea, y Valencia. También, ojo. No Yo te explico por qué. O sea, es que me llama la atención porque es, si tú miras claro. lo que es el Estado español en el conjunto ah, ¿sí? del Google qué interesante G sí, tampoco es para tanto. Es que, a ver, cada, cada ciudad ha hecho su publi, supongo, ¿no? Y claro, han adaptado ah, ahí un poco la historia. Es lo que los, los, os quería comentar: esto, que ¿sí? la campaña publicitaria es muy divertida. Porque han cogido, como lo típico, un poco de rollo viral, de apariciones de naves en, uh -huh. en ciudades. Y aparece Madrid, aparece la Plaza de España de Sevilla, aparece Barcelona con la Torre Akbar de fondo. Uh -huh. Y claro, hay turistas y gente en, en unas, unas situaciones curiosas, ¿no? Por ejemplo, el spot de Barcelona es muy divertido, que sale gente haciéndose fotos allí con las naves. Rollo uh -huh. atracción turística. Luego, el de Sevilla es muy, muy bueno. ¿Sí? Que sale una gitana en un puesto vendiendo objetos de los visitantes. <risa> y todo, en vez de I love Sevilla es I love V. Uh -huh. ...pazas, banderines y tal, ¿no? Y sí, claro, aparece veces. en la nave... ¿Y usted cree que los visitantes son malos? ¡Lagarto, lagarto! <risa> ¿No? Y claro, tienen... Los no... visitantes tienen un color especial, ¿no? O sea, las campañas, por ejemplo, la campaña de España hay tres spots que son buenísimos. Y es curioso, ¿no?, cómo han tratado el tema en este sentido. Por lo demás, es una serie de televisión, tiene sus efectos especiales bastante currados, aunque algunas veces el cromazo se les va, y se no. nota ahí bastante... <risa> Pero bueno, eh, a mí me ha gustado bastante y yo la recomiendo. Si no se engancha, pues dejarla, porque realmente. ¿Y alguien no? que viera la de los 80 le gustase o no? Eh, ¿Cuál es la? Dices, a ver, te pones delante de V y dices, esto no es lo que era, o dices, hostia. ¿la a ver, era? los 80 es maquillaje. Sí. Eh, sí. Lo de ahora es CGI y listos. Sí. ¿Vale? Eh, o sea, los 80 estaban muy bien porque era una serie innovadora, los lagartos tenían su rollo, eh, era muy divertida. No, no, mucha no, canción, y que éramos pequeños. Éramos pequeños. Que éramos pequeños y nos molaba. Claro. Hoy en día, tú, no, tú no vas a ver v hoy en día la antigua, quiero decir, porque la vas a ver y vas a decir, ¿y esto eh, qué es? Eh, yo también quería decir eso, uh, V, claro. la, de ahora, la de ahora un chaval de 11 años Pues no le interesa no en en absoluto, no no le en entro, en absoluto. No. Más bien irá dedicada a gente que la vio cuando tenía eh, un como nosotros sí, sí, sí, sí. Y que ahora la reengancha pues eso Sí, a ver, la comparación es, es similar a, a, a si comparásemos pues eh, Battlestar Galáctica con, con la última versión que se ha hecho Exacto ¿Vale? Ha evolucionado, pues es lo mismo La antigua tenía ese glamour y ese encanto cutre, ingenuo Esta es más seria, es más sesuda y a un chaval jovencillo, pues no creo que le interese. Es para gente pues, que, que ya la ha visto y quiere ver un poco qué es lo que han hecho con, sí. con lo otro. La pregunta es: ¿para cuándo un remake o lo que sea, un rebuzno de El gran héroe <risa> americano? <risa> ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! pocos días tenemos una nueva edición del iPad, el iPad 2 o el iPad, si tenemos que ser así más anglosajones, que es ese cacharrico que sacó hace escasamente un año Macintosh y que y que bueno viene aquí dando un poquito de guerra en todo lo que es el plano tecnológico y se supone que va a ser una revolución o que no, que aporta, que no aporta, pero sobre todo... ¿Se puede meter la mano dentro de ese sistema que es el iPad 2? ¿Se puede craquear? Pues Pedro Pedro nos lo va a contar hoy si sí o si no o cuándo. Bueno, yo la verdad es que me pillé el iPad 1 y tuve la suerte de que me lo compré una semana antes de que anunciaran el 2, con lo cual guardé la cajita, guardé la factura, los plastiquitos, lo devolví y me, me devolvieron la pasta. Él es la gracia. Uh, entonces, uh, por eso he podido probar tanto el 1 como el 2. No es que haya sido tan burro de comprarme el 1 y después el 2. ¿Por qué? ¿Porque te dejan devolverlo cuando solo hay una semana de diferencia o no tiene que ver? Uh, ¿Tienes claro, una garantía, el, el, cort, el corte inglés tiene 15 días y si no está satisfecho, ah, devolvemos vale. su dinero. En los no 15 estaba días, eso, satisfecho. No, no estaba chino, no, no estaba no satisfecho, satisfecho porque se le salió. faltaba el 2. Claro. Llegó y dijo: Soy un cliente insatisfecho. Satisfecho. Deme otro, <risas> one another. Y en el corte inglés, como son sido chulos, pues no te ponen pegas. Resulta que, bueno, estuve probando el 1 y lo primero que hice en bueno, menos de 24 horas fue uh, abrirlo uh, por un procedimiento que se llama uh, jailbreak. Cuando hablas de abrirlo no es abrir la cajita, ni es abrir físicamente el aparato, sino... Es un argot que significa uh, pues, desproteger eh, los sistemas de seguridad que tiene el aparato. Uh, para empezar, bueno, creo que no hace falta decir lo que es un iPad, pero sí que podemos decir desde este podcast de Roñatron y sus colegas, qué es lo que hacemos con un iPad uh, para invocar a Roñatron okay. porque, bueno para invocar a Roñatron tenemos herramientas y software como el Rebirth uh -huh. que es ese programa que es posiblemente el primer software que virtualizó uh, hardware roñoso que las 808, las 909 las 303 Eh, tenemos una, una revolución de software que es el iMS20 que son unos cuantos MS 20 s y, y un secuenciador con sus efectos, SQ10 son aparatos que pues ya a nivel de hardware ya, ya valen algo y ahora los tenemos en formato virtual pero para iPad, no están ni para Mac ni para Windows, ni para PC, están solo para iPad uh -huh. uh, y otros programas como el Kima Control que sirve para controlar un sistema de diseño de sonido que es el Kima, uh, el Touch OSC, OSC, que es un programa para, desde el iPad, controlar otros instrumentos electrónicos sin cables, uh, el, y también hay, acaba de llegar hace muy poco el, el famoso GarageBand, Que vendría a ser el programa de hacer uh -huh. música de los Macs. Uh -huh. El programa de hacer música, pero para hobby, no, no, no el profesional. Pero todo eso lo hiciste en la semana que tuviste para entendernos el iPad, el iPad 1. Exactamente. Todo eso. Porque es luego llegó. Exactamente. Todo esto son aplicaciones en las que ya se, se puede utilizar uh, el iPad. Eh. Uh, por ejemplo, yo creo que estaría bien poner ahora de, de fondo uh, musiquilla hecha con el IMS20, que es el, el programa este que mula uh, hardware, un hardware que de los 70 um, japonés, de la casa Korg y un hardware que a mí me mola un montón y que además pues... Tengo, emula un sintetizador Sí, tengo más la suerte de, de tenerlos, uh, el hardware que emula tengo, tanto el SQ10 como el MS20 tengo la suerte de tenerlos y... ...y con la emulación esta pues lo han clavado... ¿Sí? ...puedes escuchar que no solamente se ponen a hacer... ...ruiditos cutres, sino que uh -huh. hay gente... Uh, ...como el Inalog Ambient Experiment Remix... ...que lo que hacen es... Uh, ...hacer música experimental... ¿Lo escuchamos un poco? Un po venga, venga, venga, venga, venga, dale... Bueno, pues, uh, ¿qué podemos hacer con, con un iPad uh, a la hora de pues, hacer música? Pues lo podemos, uh, podemos disponer de, de MIDI, o sea, mandar notas, controladores, pero sin cables, a, tra a través del Wi-Fi a un Mac o a un PC. Hay que configurarlo y en, el, en mi blog, en pedrotroz.com barra blog, pues por ahí hay una entrada o sea, sin activa. Sin cablecito... Ni nada, sí, sí, como controlador, como teclado, piano oh, rollo, bueno. rollo, se picar, mola, ¿eh? rollo picar Eso mola, Eso mucho uh, También, bueno, para eso hay que ponerle unos extras Ajá. Pero ningún problema vale. uh, Para hacerlo como interfaz MIDI convencional, quería decir O sea, el típico uh -huh. cable MIDI Le pones un accesorio, que tal Y ningún problema Todo va por accesorios, porque veo que, que bueno, no tiene salidas No, no tiene nada no, no tiene ni... Solo tiene un jack, aquí una salida de jack, de mini jack Y, y el port típico de los iPods por no, te, por no tener, no tiene ni USB Ni nada Un poco Pero bueno, van sacando Cositas que le enchufas al puerto del iPod Y así vas ampliando. Vale. Korg ha sacado también para su software Que no solamente es el IMS20 Sino también es la emulación de la Electrive Una serie de, de, de software Que permite sincronizar varios iPads Es decir, que tú te juntas con un colega que tiene iPad Y cuando uno le da el Play El otro también suena sincronizado sí, Es el futuro, ah, es el futuro. Hacedme oye, caso. Oye, y todos los programitas estos como, como los de Korg y todo esto ¿Qué valen? Lo bueno es que son baratos, porque el Decorg uh -huh. que emula un hardware que costaría, pues no sé, unos 10.000 mil euros tranquilamente, pues vale veinte. Uh -huh. ¿Y Vamos. un plugin? ¿Qué costaría? Un, un claro, VST El plugin de esto mismo costaba cuando salió el, Con su cajita de controlador unos 600 euros Y solo el software Ay. unos 300 Es que joder, claro, es ahí lo tienes. interesante el asunto ¿Por qué, ¿Por qué va a triunfar? Pero el, y que... todo ello en un cacharro que mide aproximadamente Pues no sé, pues 10 pulgadas o sea, eso Es un, pal, un palmo largo y medio Exacto, es un palmo largo uh -huh. de, de punta a punta lo que es la pantalla, dale un poquito más para el marco y ya está Muy ya está, y de grosor no llega un centímetro. Es tan fino que hay gente que dice que corta el sushi con el iPad. <risa> capaz, capaz. Bueno, Hacer yo sé de peña aquí. que haría fileticos y haría otras cosas. Sí. Pero el problema que tiene el iPad está muy bien parido, ah, funciona muy bien. Pero muy el problema bien. que tiene es que uh, pues pertenece, bueno, lo fabrica y lo vende y lo diseña una multinacional que es Apple. Y multinacional americana. Y, bueno, y sea el país que sea, igual caca porque lo que quieren es que te gastes los 500 euros que vale el cacharro pero después quieren que te gastes 100 o 200 y si puede ser 300 en comprarles peliculitas comprarles jueguecitos comprarles cositas, que en principio tú dices, no, yo no me voy a comprar nada porque con lo que hay gratis en internet, pero si te empiezan a poner pegas para lo gratis resulta que al final dices, 20 euros ay, me lo compro. Ay, 15 esta película ay, dos para alquilar la otra y al final acabas comprándote la misma película tres veces porque te la compraste en VHS, después en DVD pero claro, ahora con el iPad no puedes ver DVD si te la vas a comprar entonces eh, el negocio lo tienen montado y para sacudirte un poco ese negocio, lo único que puedes hacer es hacerle un jailbreak al, al iPad jailbreak, bueno, jail es cárcel y break, romper Como Prison Break, pues lo mismo. O sea, abrir. Pero el que Jailbreak al 2 no se le puede hacer, solo al 1. Bueno, ahora iremos un poquito, después he preparado una pequeña cronología de cómo está la situación ahora mismo. Okay. Uh, el Jailbreak, yo quería pues, eso, definirlo, ¿no? El jailbreak es la manera de liberar uh, un dispositivo electrónico, sobre todo los de Apple, para que puedan hacer uh, pues, todo lo que están capacitados y no solamente lo que Apple quiere que tú hagas con ellos. Hay dos tipos de jailbreak, uno se llama Tethered, Tethered, o sea con T h y otro ante-Cert. La diferencia entre uno y otro es que si no es el bueno, que es el Untethered, cuando haces, cuando reinicias el aparato tienes que tener el ordenador cerca. Lo cual si te quedas sin batería o una cosa de estas, pues es un incordio porque tienes que volver, diríamos, como a arrancarlo con de una forma específica con un software. Sí. Lo suyo es que sea el, el, el jailbreak untethered, que es el que tenéis que buscar por internet y que es el que os permite pues, disfrutar de un dispositivo pues perfecto, que funciona igual que, que, que, que el que está que el que está original, pero, pero bueno, encima abierto. ¿Cómo hacen...? ¿Cómo se hace esto de, cómo se abre un iPad, O sea, ¿cómo se hace el jailbreak? Pues esto tiene varias fases. Primero, los hackers buscan lo que se llama un exploit. Un exploit es un fallo en la seguridad del sistema. Es como si dijéramos, quieres entrar a una casa y buscas una ventana abierta, buscas una llave que no cierre bien, van buscando defectos por los que se puedan colar. Y ahora mismo se sabe que para el iPad y para los dispositivos de Apple hay varios exploits. Hay varios puntos por donde se puede entrar. Steve, te lo han cascado, ¿eh? Lo que pasa es que <risa> uh, algunos han descubierto la puerta esa por donde entrar, pero no se la dicen a nadie porque vamos a esperar a que Apple cierre la puerta mm -hmm. que ahora está usando todo el mundo y cuando Apple cierre ahora, la toque. puerta 1, yo abriré la puerta 2. Y cuando Apple cierre la 2, mi amigo encontró… O sea, hay, ahora mismo hay varios exploits uh, dignos, dignos de ser… Dignos de ser utilizados. Una vez encontrado el exploit adecuado, con el iPad 1 yo utilicé el Green Poison, o sea, veneno verde. Pero el Poison, la O de Poison, la última O, hay que poner un 0, lo digo para que en Google salgan bien las cosas. A partir de ahí le pones Cidia con Y, que es el programa que te permite instalar. Con Y y C, o Z. C, Y, D y Latina A. Que es el programa que te permite instalar y configurar el. Eh, Digamos sería el complemento al sistema operativo de un iPad o de un, o de un iPhone también, o de un, incluso de un iPod Touch. Y a partir de ahí hay una cosa que se llaman repositorios, o sea que es, veis que tiene varias fases, el tema. No, veo. <risa> uh, que son como uh, páginas o bueno, listados y <risa> listas de muchos programas, tiendas. también por decirlo de, de alguna manera, y tú puedes tener repositorios que son legales, de donde hay que pagar, y repositorios que no son tan legales, donde puedes mmm, instalar los mismos programas que vende Apple por un precio infinitamente inferior. ¿Y por dónde, por dónde le metes el supositorio al IPAD? Y, por ejemplo, un, un, un programa que permite uh, instalar aplicaciones uh, sin pagarlas, pero aplicaciones de las de Apple, de las que vende Apple en su tienda, se llama Installous Y bueno, yo no recomiendo que la gente se ponga instalados aunque yo me lo puse, <risa> pero no lo recomiendo. Por hacer caso. lo que yo haga, no como yo era. Hacer yo, lo que yo diga, pero no, yo no lo que no, yo, haga. yo no lo recomiendo, pero os digo como es que hay que hacerlo, y, y, y el día que lo hagáis, pues os doy la enhorabuena, pero no lo recomiendo. ¿eh? Uh, bueno, esto es un, ha llevado a una situación actual que es como el gato y el ratón, ¿no? Apple, pues cerrando a puer, en puertas y agujeros, y los hackers, pues buscando nuevos sitios por donde colarse. Eh, el año pasado eh, se descubrió un exploit que se llamó LIMERA 1N, con M, y saca partido a un agujero que es a nivel de, de hardware, o sea, está en la ROM, está en el propio eh, los propios aparatos, eh, está en un chip, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es el exploit que hasta ahora se ha venido utilizando, pero en el iPad 2 ese exploit, pues, Apple ya han cosa, cerrado, ¿no? Eh, han cerrado. supongo que si tú tienes un iPad craqueado, no lo puedes actualizar, Bueno, pero también se actualizan los, los, los, crack, pero los bueno, cracks. Pero por ejemplo, yo te lo digo por mi experiencia con PCs, ¿no? Si uh -huh. tienes el Windows pirata, me da un rile que cuando me dice actualización de seguridad de Windows, no sé qué... Sí, mejor, <risas> mejor no hacerlo, pero también si estás al día, pues puedes saber cuándo Para la versión nueva del, mm. del sistema operativo hay un crack nuevo. Entonces, en vez de, a lo mejor, en vez de perder media hora en actualizarlo, pues pierdes una horita. Pero, vale, ¿este sistema que has, que has contado de, de craqueo, qué te puede llevar a un, a un tío inexperto como yo, a mí, por ejemplo? A mí, que nunca lo había hecho… Pero, uh, bueno, pero tú tienes… Punto. Sí, tú tienes pero, no, una base. No, Pedro, pero, pero, no, no, pero de verdad, fue muy fácil, ¿eh? Uh, a ver, si a mí me enseñó Manolo <risa> bueno, sí. sí, Manolo O sea, Manolo. Don, Manolo, Don Manolo Que no es precisamente Un eh, informático Un hacker de la pradera <risa> uh, Entonces, yo le, Manolo, ¿cómo se hace? Me dijo, así, así, así O sea, realmente, o sea lo, que, lo que fue poner el Green Poison Es coser y cantar uh -huh. Después ya a lo mejor lo del Instalows Ya me costó un poquito más, pero... Uh, puede llevarnos ahorita. Vale. Y yo te digo, a mí me enseñó alguien que no es un usuario avanzado de informática. Que se ha espabilado, pero que no es un usuario avanzado. Exacto, sí. Cono conocemos al personaje eh, en cuestión. Sí, exactamente. <risa> conocemos. Don todo. Manolo Uh, el mixtape cholo uh, y entonces uh, <risa> uh, otro exploit que, que ha salido porque ya se sabe que Apple va cerrando es el Shutter Como William Shatner, pero. Eh, Shatner. Ahí salió, uh, salió uh, ya. Eh, eh, <risa> España, um, hace, hace uso de un fallo en lo que se llama el, el Userland, eh, que es como el espacio de usuario. Pero resulta que este, este exploit que habían encontrado los hackers lo tenían ahí como, ah, lo hemos encontrado y no se lo diremos a nadie. Va Apple y lo arregla antes de que los hackers hayan dicho en qué consiste. Con lo cual están todos los hackers con la mosca tras la oreja Pensando que tienen un infiltrado Uy, de Apple Es verdad bueno. Esto sí, es digo, más interesante un que Google chibater, Entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden ser? que Están todos súper mosqueados Porque les debe haber pagado una súper pasta mm. a Apple Para dejarlos sí. en ridículo Aunque sea para dividir y vencer uh, o sea, Apple ha parcheado el exploit este del Userland Antes de que los hackers le saquen partido Con lo cual yo esperaba tener mi iPad 2 mm, abierto esta semana Y de momento hay que esperar. Va a haber escabechina hacker. Sí, sí. Wow. Uh, quizás quizás esa, las noticias de esta tarde, mientras, mientras preparaba un poquito lo de hoy. Es que quizás haya un jailbreak basado en shatter. Pero. Bueno, que. Pero que sería Tethered. O sea, hay que. Con el cablecito enchufado, ¿eh? uh -huh. uh, Es posible que salga más adelante. Y sería conocido como el jailbreak Me 3.0. O sea Bien. que el que quiera estar pendiente de las noticias. Hay que buscar por el Google jailbreak, como lo he dicho, Jailbreakme 3.0 Y esa sería la, la clave Ya para terminar con el tema de, del, del iPad abierto en canal El que quiera tener noticias frescas Puede seguir por Twitter uh, A gadgetsdna O si no tiene Twitter Pues visitar la página web que tienen Que es gadgetsdna.com Y nada Pues entre eso y el MS20 que suena de fondo Correcto que, que A ah, A crackear Bueno, y hoy vamos a estrenar aquí un nuevo fandango que vamos a ir metiendo todos los programas por ahí, que es que es lo que hemos dado en llamar Roñas Ejemplares. ¿Ejemplares? ¿Qué son bueno. Roñas Ejemplares? Pues no es ni más ni menos que hablar sobre vidas ejemplares de personas que, debido a una u otra razón, pues son del interés de Roñatrón y, por supuesto, de sus Fueron colegas. Fueron contactados de Roñatrón. Fueron sí, contactados en su, en su día y hoy tenemos con nosotros al espíritu, por así decir, de Madame uh -huh. Curie. que es una científica de origen polaco, nacida en el año 1867 y fallecida en 1935, que bueno, tiene en su haber pues muchísimos méritos, el más importante de ellos es que junto con su marido Pierre descubrió la radioactividad, ya se conocían los rayos X, el mismo Roentgen eh. eh, ya los lo bautizó y dijo estos son Roentgens, eh, estos y, son Roentgens. Sí. Sin embargo, claro, se sabía que había unos rayos que penetraban en unas placas y hacía una cosa que luego se dio en llamar radiografías, pero no se sabía muy bien por qué. Era algo uh -huh. como un poco mágico entonces. Sí. Y fue Ma Marie Curie y su esposo quienes se pusieron a estudiar el tema dos años después de Roentgen. y descubrieron que la energía que movía eh, esos rayos procedía de, la misma, de los mismos átomos uh -huh. del material que los generaba, es decir, el uranio. Maldito uranio. Sí, sí, sí. Ese descubrimiento que luego se fue concretando con el de descubrimiento de nuevos, de nuevos, ¿cómo se dice? De, de nuevos elementos, elementos de la tabla periódica Ajá. como fue el polonio que es 300 veces más radiactivo que el, que el uranio hay en na el y más tarde el radio fueron los que le fueron dando a esta gente fama y los que fueron hicieron que consiguiera pues bueno madame, madame curie o marie curie tienen en su haber algunas cosas importantísimas como que fue la primera ya empezó siendo la primera de su promoción en la carrera de física luego fue la primera mujer en doctorarse en francia y la segunda en la historia ¿eh? en europa ¿Mm? desde luego todo un personaje sí, sí, sí, avanzado sí. a su época sí, sí, sí, fue sí. la primera mujer en obtener una cátedra en la Sorbona en <risa> y fue la primera mujer que fue galardonada con el premio Nobel ¿eh? uh -huh. y además el primer científico del mundo mundial que obtuvo dos premios Nobel uh -huh. ¿Con ¿Tenía? tenía que darle sopas con onda sí, sí, a todos los de... Bojos. porque, porque tú... siendo mujer para que los demás se bajaran los pantalones Imagínate, y admitieran ¿no? Eso, en una sociedad tan machista como la de finales del, del 19 pues... Bueno, y una 20, mujer tímida, como se decía que era. ¿eh? Pues o sea, con, dos cojones, sí, sí. con dos cojones. Agüita con Marie Curie, que en 1903 obtuvo el Premio Nobel de Física y en 1911 el de Química. Bravísima. Todo este estudio, toda esta experiencia que tuvo esta mujer... Eh, ha tenido una trascendencia tremenda a día de hoy y, y ha conducido a que la energía nuclear se haya explotado a lo largo de los años sobre todo a partir de la época de la Segunda Guerra Mundial y tal uh -huh. y, y bueno, ha conducido a la situación actual que tenemos mmm, plantas nucleares, algunas de ellas en bastante riesgo, que incluso se está forzando un debate en países como Alemania y otros países europeos uh -huh. y no solamente europeos, sobre si energía nuclear sí o energía nuclear no pero hay que recordar que todo esto viene del esfuerzo de personas como Marie Curie, uh -huh. que incluso llegó a morir de leucemia Debido, precisamente, a que como no se conocía el tema de la radioactividad, ni las causas, ni, ni los riesgos que comportaba, pues debido a esa exposición reiterada a lo largo de su vida, pues condujo a que contrajera esta enfermedad que la llevó a la tumba. Una, una acotación de idiotingo. Lo que necesita. Eh, es la historia esta de, del radio o de los isótopos que brillaban en la oscuridad, que apagó la luz y lo vio brillar y tal, ¿esto pertenece a Madame Curie o es de otro personaje? ¿Cómo descubrió el radio? ¿Cómo descubrió...? Pues... No lo sé, es que no sé, lo asocio a eso y no sé por qué. No sé si lo he visto en algunos dibujos o en alguna peli. <risa> o lo leí en, en el colegio cuando estudiamos ciencias naturales. de todo el Hombre, este. Yo ahora mismo no lo sé. Pero no lo deduzco que si lo has visto, por ejemplo, sé que hace muchos años hubo una miniserie en la televisión que estaba muy bien sobre ella. Y también lo puedes haber quizás leído en un libro ilustrado o algo así. Es normal que en un medio audiovisual te lo hayan intentado visualizar de alguna manera. Pero en principio, lo que sí que puedo decir es que, que el plutonio sí que libera cierto brillo. Hombre, Ajá. claro, por eso te digo, porque claro en la época luego nos venía el acojone de los sí. relojes que los, sí. los ponías en, la, sí, en sí. la bombilla y vas ahí, ¡mira, es radiactivo! ¡Oh! Hombre, algún tipo de radiaciones claro. y algún tipo de, sí. de, de, aunque de aunque radiactividad tiene. Claro, lo que claro, pasa de, es que puede ser bajísimo. De hecho, eh. la, la luz es la luz del sol. Está cargada de vitaminas Lo que pues pasa es que estamos acostumbrados a ella, nuestra Nuestras formas de vida resisten Pero hay bacterias que, como sabéis, no resisten esa radiación tan Nada. peligrosa llamada luz solar Ni dos hostias Es decir que eh, lo nocivo que puede ser un determinado tipo de radiación o otro pues dependerá de pues de la naturaleza de, de cada forma de vida no vale vale de otra manera vale. en aquella época sí que yo creo que el plutonio lo manejaban a puertas, no <Siros> <risa> tráeme dos sacas de plutonio <risa> <risa> porque, porque es que es, es, es, eso nos da también un, un poco de cojones ¿eh? hablábamos de esa palabra hace un rato de qué es lo que ahora estamos manejando a las puertas que dentro de 100 años diremos serán brutos serían brutos sí, sí, porque habrá, habrá más de unas cosas como yo que sé hay gente que tiene manía a los móviles el exacto hay gente yo tengo, un amigo, móviles, que, yo tengo las... un amigo que dice que no se pone el móvil En los pantalones porque está demasiado cerca de sus testículos Entonces sí. Se lo pone en otros sitios, pero no en los pantalones uh, Entonces o sea, No le importa que se le pare el corazón Y es que lo lleve en el bolsillo es, interior Pero, pero, pero, pero sus, sus hijos tienen que vivir Exacto, sus little pandas son sagrados Algo pasará bueno, Que se lo ponga en las axilas, por ejemplo <risa> bueno, Igual mataba otras cosas <risa> Pues hasta aquí el tema de Madame Curie, Marie Curie, creemos que era importante acordarse de ella en este momento en el cual el tema de la radiactividad salta de nuevo a la, a la portada y a la actualidad al máximo y, y vamos a seguir con, con más cositas, con más cositas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué tenemos por ahí Paco? Tenemos algo de... Un poco de news, ¿queréis? Venga, venga, dale. O sea, venga, sí, venga, hermano. Venga, vamos a hablar. Además, ya son el 10 en punto. Dale. Reflexión 2 La nube se acercaba a Tokio como una criatura irreal de leyenda Una pesadilla atávica de intoxicación que no habría podido concebir ni la mente más retorcida Se trataba de una amenaza tal que no cabía esperar milagros ni intervenciones humanas o divinas Que pudieran alejar el mal en forma de radiación dañina que un día más lamía los suburbios de la ciudad En su interior las calles permanecían desiertas, pues sus habitantes habían sucumbido, huido quizá, y en el peor de los casos aguardaban en sus casas, con la paciencia que les caracteriza el anuncio del desastre final. ...de de archivos sobre avistamientos de OVNIs. Sí, sí, sí. El es avistamiento de hombres durante bueno. un concierto de Tina Turner... ...la información Cientos más veraz es secuestrada. Nosotros, nosotros. La existencia la vida de vida extraterrestre proviene de, de Dios. Entonces, nos hacemos la gran pregunta. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno Eleorni. Científicos de la NASA afirman haber encontrado vida extraterrestre Richard Hoover publica en Journal of Cosmology que ha hallado fósiles de bacterias en el interior de meteoritos El Observatorio de Mallorca, premiado por sus investigaciones sobre asteroides peligrosos. El Observatorio de Costich en Mallorca ha sido galardonado por la Planetary Society por proyectos e investigaciones para la detección de asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. R2, el primer robot humanoide que viaja al espacio. Será a bordo del transbordador Discovery, formará parte de la estación espacial como tripulante y de ayuda a los astronautas. Entonces dices que el Richard Hoover este ha encontrado vida extraterrestre en meteoritos. ¿Y cómo es eso? Mira, esto es una noticia de, del día 13, día 14 de, de este mm. mes. Eh, Mr. Richard Hoover, que es un científico sí. que trabaja en la NASA, ha hecho esta declaración, que ha encontrado restos de fósiles de bacterias extraterrestres en meteoritos eh, recuperados en la Tierra. Pero eso que... es tanto como vida? Eh, bueno, sí, son, es no. indicios, son indicios de vida. De ¿no? manera, esto se corresponde completamente con una teoría que se llama la, pan, la panspermia. Panspermia, que no tiene nada que ver con lo que estáis pensando. Yeah. So, Hombre. Bueno, venga. Eh, es, es una fecundación. Sí, pero no, es un, pero, pero, pero, no es, pero no es un facial, que es lo que parece ahora. Vale, vale. <risa> Entonces. <Joder. risa> Bocaque. Bueno, atención, ponen la etiqueta esta de 18 años a, <risa> al podcast. Dos <risa> Pues como decía que sí, que hay una teoría que se llama panspermia que dice que el origen de la vida de nuestro planeta posiblemente fuera a través de un cometa y, y bueno, yo creo que bacterias, bacterias, tampoco es nada descabellado porque es está, estamos encontrando en el propio planeta Tierra bacterias en lugares donde jamás hubiéramos sospechado, que eh, de ahí va un poco la noticia que, que hablamos creo que en el podcast 00, ¿no? que, que si hay... Uh, vida extraterrestre en la Tierra, una cosa así, pues al final todo resultó ser que encontraron uh, formas de vida uh, que pues, viven de, de, sin luz solar y en, en un ácido, o sea, que podría haber perfectamente en Júpiter o en Saturno o en sitios así. Es decir, que no es descabellado pensar que por ahí... Um, A mí, a mí viajando es, por el espacio la, la teoría de la panspermia la verdad es que eh, siempre he pensado en ella inconscientemente hasta me que me descubrí parte. descubrí que había un, una teoría que se llama así panspermia no que dicen que puede haber una panspermia dirigida también mm, qué interesante ya. vale bueno eh, como como ha habido treki que soy es decir que en next generation hay un arco de unos cuantos episodios en los que se trata este tema y nos ¿no parece un poco raro que todos los extraterrestres que salen en star trek tengan cara ojos nariz dedos y sean humanoides prácticamente prácticamente todos por la misma matriz pues a un guionista se le ocurrió <risa> resulta que juntan los ADNs de todas las razas de nuestro sector y al juntar todos esos ADNs y los meten en un cacharrillo sale un mensaje de un alien en plan Shua el típico alien de ojos grandes de toda la vida un Grey que les, exactamente un Grey que les explica a, a los Klingons a los, a los vulcanianos a los Cardassianos a nosotros nos explica que todos partimos de un germen inicial Thank you. y que se suponía que cuando fuéramos capaces de juntar nuestros ADNs, pues recibiríamos el mensaje elevado que nos comunicaban en ese momento, ¿no? O sea que la ciencia ficción también Yo os digo que... Yo os digo que siempre que me deis oportunidad, yo saco un episodio de Star Trek que trata cualquier tema de la que hablemos Bueno, sí, hasta el iPad Es que he dicho, ha hablado del iPad y no ha dicho nada de Star Trek pero sí, sí lo ha dicho El iPad lo tenía ya picado En su, en, en, su, en, su, en su habitación ahí del... bueno, básicamente estos son la, la, bueno, la teoría sí, de la pero, vaspermia para mí es muy interesante pero yo creo que, que, que está un poco cogido por los pelos debe ser yo porque creo. no interesa la NASA hoy en día, y no, entonces tienen que hacer un poco de bombo un eh, poco de platillo, un poco de rollo y una cosa que igual tampoco es para tanto ¿sabes? le están dando ahí hombre, un, sí ¿no? que es, lo que pasa es que nosotros tenemos metido ahí en, en la cabeza que, que la vida tiene que ser un tío verde gigante o una masa de luz eh, es que, porque no son bacterias Claro, yo, eh, yo me, acu me acuerdo de la amenaza de Andrómeda, sin ir más lejos. Me encanta, claro. me encanta esa visión. ¿Vale? No vamos a decir sí, nada, sí, ya hablaremos sí, sí, sí. un día de ella, pero bueno, no sí, tiene por qué sí, ser un sí. tío verde gigante. No, no, no, correctísimo. ¿Vale? Eh, yo creo que, la, que las investigaciones de este tío, que no es un don nadie, eh, es un tío bastante afamado y tiene su prestigio, pues mm, darán su fruto. De hecho, el, el amigo ha remitido sus investigaciones a 100 colegas científicos para que las corroboren. Y de aquí eh, a un tiempo veremos los resultados. Que la NASA necesita mm. publicidad, desde luego, porque ya sí, no interesa sí. tanto. porque hay que recaudar y de vez en cuando tienen estas noticias como aquella que comentamos de que la NASA había hallado vida no, y con toda la crisis que hay recortarán de donde recortan. Bueno, pues dejemos aquí a Huber con sus movidas y sí. dentro de poquito tenemos noticia. Si la vida no viene del universo, ¿de dónde? Bueno, noticia de meteoritos, sí, chicos. ¿qué pasa con Costich? Que se ha hecho famoso International. Hombre, esta noticia había que comentarla porque sí. no, nos toca a nosotros, eh, ¿no? mola, que está es el, al lado. el observatorio de Costich, que, que Pedro conoce muy bien porque habita de vez en cuando sí. cerca de él. Que tengo ahí mi casita de campo cerca de él <risa> claro, nos, nos llena de orgullo y de emoción que la, el observatorio astronómico de Mallorca haya sido premiado por una sociedad norteamericana bastante sí. famosa por sus proyectos de detección de meteoritos y de objetos peligrosos. peligrosos no artificiales que se aproximan es a muy la atmósfera terrestre. Es muy roñatrónico. los Jardines de Costich no es ningún florero, ¿eh? O sea, es un sitio serio donde además de hacerse Uh, pues tareas relacionadas con la astronomía también se hace una buena labor de divulgación porque una vez Chus y yo estuvimos sí, en uh, las conferencias del señor Ripoll sí, sí, uh, muy interesantes y mi hijo estuvo hace do apenas dos semanas y bueno, tiene siete años y viene explicándome los tipos de meteoritos que hay, bueno con totalmente documentadísimo Sí, pero ¿por qué les han dado el premio? que es lo interesante? Porque ellos están desarrollando un proyecto uh -huh. que se basa en, en la mejora de los equipos de detección que ya existen con el objetivo de incrementar el seguimiento De los asteroides descubiertos. Es decir, ellos van controlando sí. los asteroides que se, se aproximan a la Tierra. Vale, para que no. y peten. para que no peten. Claro, entonces es que puede venir un meteorito y petarnos. Venga, vale. no digas tonterías. Yo solamente flipado, quiero decir. está Pregúntale flipado. A bueno, Pregúntales a los de Kostic a ver lo que pasa. Yo, yo solamente quiero decir una cosa. Uh, y es que, como pase en costich lo mismo que pasó en Tungunska, vamos Pero, listos. Yo quería dar otra otra dimensión de esta cuestión, ¿no? Eh, Es que es la siguiente, que estos premios, aparte de venir aquí, ¡ah, qué bien, Andan un premio al Salato de Costis! Fantástico. Tienen su repercusión directa en las subvenciones que pueden captar ellos para continuar y mejorar sus investigaciones. Esto es importante anotarlo. out. ¿R2? ¿Cómo no? No se podía llamar de otra sí, manera, ¿no? Sí, Yo al principio pensaba que se trataba de R2-D2, digo, qué cosa. Bueno, en honor al, al mítico R2-D2, es el primer robot humanoide que se va con Peña de la NASA al espacio. Les va a ayudar en la estación espacial a hacer sus cosillas, a apañarse y destacar que tiene un sistema de comunicación que se llama microblogging Twitter. que podrá Ajá. lanzar mensajes desde donde esté para que la peña pueda seguir en tiempo real todo lo que está pasando. ¿Al, al Twitter has dicho? Al Twitter, sí señor. Eh, bueno, tiene aspecto humanoide porque de cintura para arriba es como un señor y de cintura para abajo tiene dos, dos cintas oruga, como las de los tanques. O sea, sería y como un minotauro señores. pero del espacio, ¿no? Exactamente, un minotauro espacial humano. Bien. Yo digo lo veo. de siempre. Si ya hay un robo que mide un metro, seguro que hay uno que mide cinco. A mí que no me cuenten rollos, ¿vale? Está ahí. Tú y... vas a por el Mazinger. Claro, Mazinger existe, está en Terragona. Sí. Lo que pasa es que está y no se mueve no. Eh, robots, ya tenemos robots muchachos, ya están aquí altavoces preparados preparados, ¿Preparados señor pinchadiscos preparados preparados también señor Pues mucha atención que va la prueba de resistencia a los ruidos extraterrestres. Arranca, Valeriano. Music please. Bienvenidos al planeta Roña. Y hoy que vamos a encontrar en el planeta Ron, vamos a encontrar aquí un poco de craftware otro poco de África Bambata, eh, discos tan importantes y trascendentes como el Radioactivity, que centra en parte nuestro programa de hoy, dedicado a Japón y a la tragedia nuclear, terremótica y tsunámica que ha habido allí. Y de todo ello nos va a hablar Pedro, que es un largamente conocido experto en Crabware, y claro, de refiero en África sí. Bambata. sí. Bueno, bueno, bueno. Pues Crabwork uh, yo creo que nos pasará un poco como con el iPad, ¿no? Que cuando sí. hablamos de ellos ya todo el mundo sabe lo que es. Pero ya vamos, vamos a atrás. dar algunos datos. Crabwork, el, el, sí. ese gran desconocido. Venga, para uh, exacto. Primero, que el que quiera una biografía al uso pues la busque en la Wikipedia, ¿no? Uh, vamos sí. a, conectar, a comentar algunos detallitos. Atajando, atajando. Exactamente. Aquí, ¡achazo! Pero, pero lo que sí podemos comentar son algunos detalles que se escapan de lo que es la biografía uh -huh. pues, uh, tradicional o convencional. Hay libros, hay libros hechos uh, por uh, eh, ex miembros del grupo como Wolfgang Fleur, un libro que se dice I was a robot, o sea, yo fui un robot. Y en el que el bueno de Wolfgang uh, se queda a gusto contra sus ex compañeros. Uy, ¿Por qué? Los pone, y lo, y los pone a caldo. ¡Joder! Y es un. Somos es, una maruja, es que... el sal Ese libro es el salsa rosa del tecno Bueno, sí. bueno. Sí, sí, hay, hay mucha chicha. Pero, pero, pero, pero, sí, Comenta, por ejemplo, como cuando se fueron de gira por la India, pillaron todos unas caguetas impresionantes. Y comenta, pues así, con un cierto detalle escatológico, el tema de la, de la diarrea que llevaban en ese, en ese viaje, ¿no? No conozco a nadie que haya ido a la India que no lo haya pasado. Uh, pero bueno, que te lo diga una alguien de Kraftwerk, pues les hace más sí, humanos. Tío, ¿no? Las estrellas también... Gimnasio. Los robots también cagan, coño. Joder. <risa> comenta que también en la India, que me quedó grabado ese capítulo, uh, dieron un concierto, pero lo dieron como en un salón así como muy, con muy poca gente y, y gente como muy bien vestida, en plan esos... Um, Sí. Es, cómo se llama mahaaja sí, sí, sí. por allí sí, sí, sí. lo, lo, lo, lo de la y, y, y que contaron que dieron dos conciertos y que en las dos o tres primeras filas estaban los tres mismos tíos con los turbantes o sea que que, que, que repetían público no o sea como pero vean un público muy extraño con esas barbas largas y con esas vestimentas tan tradicionales que los tíos se quedaban súper pillados de cómo era el tema no Uh, bueno, Kraftwerk, un cuarteto de músicos de Düsseldorf, empezaron haciendo música más experimental, influenciada pues, por la vanguardia uh, proveniente de la música clásica, un poco de pues bueno, todo el tema uh, Cincuentero. ¿no? Uh, pero lo integraron rápidamente. Uh, pasando del crowd rock al tecno, un estilo que podemos decir que ellos inventaron. Lo que pasa es que ellos nunca quisieron clasificarse como grupo de música electrónica. Ellos decían que eran un grupo de pop. Una cosa que a mí me tocaba bastante los cojones cuando lo leía, pero que ahora ya ha pasado pues unas cuantas décadas por encima, lo veo muy lógico. Ellos decían que querían ser los Beach Boys de la electrónica. Y yo creo que lo consiguieron. Sí, sí. totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Porque, de a, aparte de, de hacer canciones con melodías bonitas, pegadizas y ser innovadores a nivel tecnológico, hace, hacían buenas canciones. Sí. Yo, por ejemplo, yo escuché los primeros discos de Craftware ahí hace un tiempecillo y me chocó bastante. Pero es que ves, la evolución es lógica también. Vas viendo cómo pasan de un cierto rock experimental con instrumentos orgánicos y poco a poco van metiendo la electrónica, los efectos, las cosas. Sí, pero son muy interesantes los primeros discos. Yo creo que realmente. Sí, el rollo, yo es que no me imagino la música de hoy sin Kraftwerk No, eso y eso es claro. cuando dices, joder, este grupo es el que ha marcado el... yo he hecho el experimento a gente que no conoce pues mucho el grupo de ponerles un, algunos temas de Radioactivity uh -huh. es un disco que es del 74 75 y les digo bueno, pues este disco uh, tiene ¿cuántos son? 36 años, uh -huh. y la gente se, no, se cae del asiento Porque es impresionante ver como temas como el Antena, que son temas pop, incluso un poco vanguardistas para nuestra uh -huh, época, sí. pues tienen ya todo ese, ese pedazo de años. Uh, Relativity es un poco el tema que tratamos hoy. También podríamos decir que Atom Heart hizo un disco que, es, que se llama Lead Good, que está musicalmente muy entroncado con el Relativity, tiene cosas parecidas. E incluso, uh -huh. incluso Florian Schneider ha colaborado ahí con algunos... Uh, dictados ah. ahí, voces procesadas, etcétera. Uh, que bueno, pues. Oye, y también es muy interesante este último ¿Ay? que han sacado. ¿Cómo se llama? Espera, esto una cosa. No es un Atom Hart es el señor Coconut. Sí, para un... que la gente lo conozca sí. un poco. Sí, señor Coconut, V. Uh, Schmidt. V. Schmidt. Es un nombre, es su nombre de, de, de, de pila. De pila <risa> Tudor. Tu, tu vale. Y, pues eso. Sí, sí. Esto último que han sacado. Explícalo un poco. Lo, lo Kramer, Kramer, los Crowdwork. Sí, los sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Crowdwork. Es que claro. Sí, que no se me había olvidado. Danos noticias. O sea, resulta que, como podéis saber, Ver, ¿no? Menos cagueta lo, Los grupos antes, uh, primero, hace dos siglos, la música de la gente pues tocaba en las plazas ¿no? y la gente les saltaban las monedicas. Después, en los teatros, ¿no? y la gente que tenía dinero entraba a la partitura, al director de orquesta. En los 50 se les ocurrió que podían ganar mucho dinero vendiendo cosas redondas que daban vueltas, <risa> uh, también llamadas discos. Y los músicos sacaban dinero de vender trozos de plástico que, que, que giraban, una cosa que muchos ya no saben ni lo que es. Uh, con el tema del MP3 y la descarga y la cultura libre y gratuita universal, ¿no? Que algunos defienden, pues resulta que los medios de ingreso y la manera que tienen los artistas de dar a conocer lo que hacen, pues han, han dado otro giro de estos así copernicanos que le llama la gente culta. Entonces, la primera, una de las primeras bandas que ha saltado a, a la palestra y ha sacado algo chocante es Kraftwerk. Lo último que ha sacado Kraftwerk es una aplicación para iPad. Y ahí te quedas. Sí, o sea, pero ¿y y, de, de, de, ¿de qué se trata y, un poco? Y vale 7 vale euros y viene a ser un poco... Uh, esos flashitos que tenían en su web antigua, sí, sí, sí, sí, sí. eso, pero un poco puesto al día y tú puedes jugar más. Ese es un nuevo álbum, por decirlo de alguna manera. su nuevo álbum es... No una... es exactamente música, no, pero su... es todo. su nuevo álbum es una aplicación para iPad, es, es un flashito. Bueno, ya no es flash porque sabéis que el iPad sí, y el sí, flash no se va muy bien, sí. pero bueno, que, que sí, es una, sí. una aplicación interactiva, un, un ligero programa Que emite sonidos de fondo, con el cual pues tú con el dedo tocas en un reloj, que tiene los, horarios, los usos horarios del mundo, de diferentes zonas, y según donde bueno, pulses una cosa, una otra. Supongo que, que, que la gente sabe quién es craftware, ¿no? Porque habrá gente que no tendrá ni idea de quiénes son craftware. Ah, sí, habrá que poner algo, ¿no? O sea que Pínchale. algo deberíamos, deberíamos escuchar. pinchale a lo redondo. pinchale al Craftware que ya los que tenemos unos añitos podemos decir que los conocimos de niños uh, yo en concreto uh, fue haciendo radio uh, era, era como ¿cómo se dice? corresponsal en un programa infantil. ¿Qué nivel vale un? De, wow. de, la, ¡De la COPE! Hostia, Hostia, y el Y el técnico de sonido, porque aquí en aquella época sabéis que la radio se hacía muy bien, con buenos medios, ¿Sí? y el técnico de sonido, pues éramos todos chavales, una, una, una, una pandilla de chavales, que íbamos todos los días a la radio a hacer un programa. Cuando acabó el programa nos lleva ahí a su taller, con sus lentejas, como dice Chu, sus condensadores y tal, que también de ahí me viene un poco la, la afición al tema. Y nos lentejas. dijo, estos... Estos son los padres de la música electrónica. Y yo pensando, ¿música electrónica? O sea, qué cosa más... ¿Qué Y nos puso ahí un disco y a mí me, me picó el... O sea, me quedé como pillado. Y entonces ya por ya de regalo de Reyes pedí un cassette. Cassette. Que esto yo no tenía tocadiscos todavía. Uf, un cassette de Kraftwerk y después llegó otro. ¿Qué disco era? El primero fue... Um, déjame que piense si fue Radioactivity o si fue um, The Main Machine y creo que fue The Main Machine sí The Machine, Machine uh, de hecho me acuerdo cuando salió el Computer World que también hay que yo soy del Computer World ¿eh? sí yo me acuerdo cuando salió y, soy... y todo eso realmente uh, es curioso como que, que al final haya acabado también juntando igual que mucha gente en diferentes partes del mundo la música de Crasswer con otros estilos que se han ido hermanando, ¿no? Por ejemplo, el hip hop, la primera vez que, que escuché hip hop, ya sentí ¿eh? en mi interior, o sea, mi, mis caderas notaron que ese estilo estaba emparentado con Kraftwerk. Y cuando escuché Acid House, eh, eso que fue a finales de los 80, principios de los 90, también descubrí de forma así como, no sé, entusias entusiasta, ¿no? Que eso también estaba conectado con Kraftwerk. Pues yo os puedo contar mi experiencia, que es bastante diferente, pero creo que combina con lo que habéis estado contando hasta ahora. Porque yo Craftware no los, los conocí de una manera, entre comillas, intuitiva. Porque resulta que yo siempre recordaba cuando era pequeño, yo soy del 70, eh, era, estaba ahí la, la carrera espacial pues en marcha, que siempre que en la televisión ponían una noticia de el Apolo 12 ha despegado y no sé qué, ha llegado a donde fuera, a la luna no, porque eso fue en el 68... Siempre ponían una puta música que yo decía... Evangelist o Craftware, ¿no? Claro, ah, yo, pero yo de, era pequeño, ¿sabes? Y yo no tenía ni idea, obviamente. Y ya luego de más mayores, estas cosas como que te acuerdas, y dices, voy a explorar yo, entre otras muchas cosas y otras inquietudes que tuviera, estas cosas. Y no sé, en algún punto me llegó la referencia que Craftware debía tener algo que ver a eso, o quizás fueran las portadas, no estoy muy seguro... Uh -huh. Pero yo sé que un día en el rastro de Palma, señoras y señores, uh -huh. acabaron en mis manos por 300 pelas cada una o menos eh, dos casetes, también aquí el, el tema casete tuvo su importancia en esta época, sí. originales, y uno de ellos era precisamente el Radioactivity y otro era The Man Machine. y descubrí que, que sí que era esa música especialmente cuando oí la canción Space Lab de, de Man Machine que es una canción que es totalmente espacial y dedicada de hecho al laboratorio espacial mm. y esta fue mi entrada por la puerta grande a, al mundo de Kraftwerk y al mundo del espacialismo que luego se fue completando con grupos como Space o McKinney Explosion o Vangelis, que tú Paco has estado comentando hasta ahora Kraftwerk esos grandes creadores de sintonías porque También poniéndonos un poco regionalistas, el Informativo Bolea. Ole. Durante años tenía una ¿qué se llama? Careta, ¿no? Eso cuando antes sí, de sí, Telediario sí, sí. impresionante, en plan neón de colorines y tubo de rayos catódicos. Informativo Bolea que era el Neon Lights, y un programa de nuestro palo um, ovni-ufológico, que era el Medianoche, Medianoche. Oh, <risa> que, no, que no han pasado años. Con que la era, sintonía de robots. Que era un programa de rollo ufológico, sí, sí, sí. ¿de cuánto? De, ¿De principios de los 80? Sí. Yo era Finales muy pequeño. De los 70 principios muy pequeño de los era yo. Que en esa época se hacía radio de calidad Pobre, a diario, a diario. No era de fin de semana, era un programa de diario, con ufología... Uh, Radionovelas de ciencia ficción y de temas en, de terror. Que hizo la primera alerta ovni a nivel nacional con un seguimiento de 12 millones de personas. ¿Os imagináis Toma. Os imagináis. A la hora, a la hora que ahora echan el fútbol. O sea, porque el rollo este que ahora por las noches a las 12 de la radio, todo el mundo habla de fútbol y de Ronaldo, y del Mourinho, y del Barça. pues Imaginaos que es ahora. Todos los días en cadena ser, que solamente había cuatro emisoras en aquella época. O sea, una de las cuatro hablaba de ufología, de terror, de bueno, ponía musiquilla de Lo que toca Os Pondremos links en, en el blog para que veáis todos para que escuchéis ay, estos ay, programas. Yo sí. quiero, quiero, quiero, quiero ver. Entrad en el blog de Roñatron. Ay, que Morreña te está entrando, Mira, Entrad en el blog de Roñatron y pincháis en, en los links de FDM, foros del misterio, y allí dentro, en el archivo, uh -huh. podéis encontrar todos los programas de Alex y, y de bien, toda esta pues, época de la radio buen, que son buen, maravillosos. tontería, digo yo, ¿eh? nos estamos dejando un poquito de lado a los África Bambata. Espera, porque yo quiero contaros que uy, estáis uy, en plan abuelo cebolleta verdad, ahora. Verdad, sí, mi verdad, experiencia verdad. abuelo cebolleta. Ahí estamos, ¿eh? para no ser dale, para yo, en menos. Yo va, en, que va en dar descubrí a Kraftwerk en casa del mitos. ¡Hostia! Ya me acuerdo <risa> del <risa> mito. Mitos, <risa> mitos. En, en ciertamente, miento. Descubrí a Kraftwerk cuando fui al videoclub y vi una película que se llamaba Braindance y digo, hostia, ¿qué es eso? Oh. Me la alquilé y me la llevé a casa. Y a mitad de la película aparece la escena de la escoba. Sí. sí y Es cuando Turbina, el compañero de Ozono. Yo, este es el tema. Puedo que decir que la edición mexicana de, de este disco, del que tú vas a hablar ahora, ¿Sí? de este tema, el, la portada del disco pone el baile de la escoba. El baile de, Pues no y, lo conocía y, y, algún... y no pone Crauber en ningún sitio. <risas> el baile de la escoba. El baile Efectivamente, de la escoba, muy era bien. el baile de la escoba. ¿Y qué tema es que.? Es en la canción de Tour de France, que era no. la sintonía de Tour de France, eh, ¿de qué año? Del 80 y algo, 80 no lo y sé. poco. Eh, y, y claro, vale. que nos compramos la banda sonora de Breakdance, de la película, para conseguir y ese tema y no estaba. ¡No está! Bueno, hoy en día te puedes bajar todos los extras de Breakdance. ¿Vale? Esa fue la primera vez que yo oía a Craftwork, que lo descubrí años después. Uh -huh. Luego fui a casa de este amigo, Mitos, que era DJ, y... Y En su casa empecé a buscar discos y digo: ¿Qué es esto? ¿Craftware? ¿Computer World? ¿Qué es esto? Esto es un grupo alemán es que, que hace lo, música. Rara. Lo, lo más raro de todo es que eran blancos y alemanes. Y no podía. O sea, al menos yo también, que, que me claro. dedicaba a los asuntos negroides, pues claro, decía: ¿Y, esto, es que chocaba, y estos cuatro chocaba. cómo pueden molar tanto? Y, lo, y el claro, único detalle es que yo me acuerdo que que, que robaba tanto discos de Beastie Boys como de, de Kraftwerk Es que era curioso porque yo, yo no tenía. No sabía lo que era Kraftwerk Era un disco totalmente amarillo con unos tíos ahí. Con cuatro trazos Y, sí, sí, sí. y una, una portada de un ordenador De la época, cutre, pc, hortera sí, sí. ¿no? Y claro, al llegar a casa y poner eso No había Era todo electrónica, no había instrumentos Era música de break Que en la época se llamaba música de break música de No break. sabíamos ni lo que era electro, ni lo que era house no. ni, ni lo que era graffiti ni nada. Era música de break Y esa fue mi primera experiencia con Craftware. Tiempo más tarde, ya descubrí toda la historia del Tour de France, la historia del radioactivity, el Man Machine. Hey. Y ahí entramos con nuestros amigos. Sí, sí, sí. Con el señor Gran Bata. ¡Hombre! ¡Háblanos un poco de él, háblanos un poco de él! Gran Bata, en Kevin Donovan, 19 de abril de 1957, DJ, productor, aunque eso podría ser discutido… ¿Cómo dices que se llama? ¡Kevin Donovan! No me lo puedo ni ¿Qué? creer, pero África Bambata. <risa> eh, curioso personaje del Ot -ot Otro bronco. motivo más para ponerle Kevin a uno de tus hijos, Digamos por ejemplo. Ey, es el segundo Donovan Kevin que sale en el programa ser. de hoy con el de V. <risa> Kevin José. Eh, no, no, Importancia de África Mambata, pues es uno de los precursores de, del nacimiento del hip-hop, no, junto a DJ Kuljerk, emigrante de Jamaica que se estableció en el Bronx a finales, mediados finales de los 70 y que revolucionaron la cultura del hip-hop, de arriba abajo. Uh -huh. eh, ¿Qué tiene Mambata? Mambata tiene que era un líder de una banda de chungos de, de la peña del Bronx, corrígeme si me equivoco, pero creo que eran los Black Spades. Eh, exactamente, Black, Black, Black Spades. Spades. Y el tipo se dio cuenta de que podían arreglar las cosas de otra manera, que no fueran a bajazos y a palos. Y era fomentando el buen rollo del Zulu Nation, ¿eh? hermanos, hagamos sí. todas cosas juntos, como bailar, pintar y cantar. Y que no nos metan palizas. Y que no nos metan palizas. Y eso, junto a la influencia de DJ Kuljer, que llegó de Jamaica instaurando todo el rollo de los sound systems jamaicanos, pinchando breaks de discos de los 70, crearon lo que hoy en día es el Gijón. Lo que, la base está, del hip hop, ¿no? Así de claro ¿Cómo enlazamos a Bambata con Craftware? El gran éxito de Bambata es la canción Planet Rock Sí eh, Bueno, por si alguno no sabéis cuál es, escuchadla Y yo, yo, yo que me he leído documentos internos, te puedo decir que estaban, que trinaban. ¡Wow! <risa> ya me lo puedo imaginar. Además, que estamos esto... hablando de una época en la que sí, fueron sí. los primeros que uh -huh. descaradamente. Co cogieron. cogieron sin pedir permiso. Sí, sí, sí. Porque no vamos a llamarle ni samplear, ni versionear, no. no. es directamente coger un más. No, porque sin... me parece que no hay nada secuenciado en la grabación original no, de, de, hecho, de Planet Rock. Claro, a ver, aquí no todo, todo el mérito se le da a Bambata, ¿no? Que si Bambata Bambata era un tío famoso, mm. pero es que el mérito está en Arthur Baker. Sí, por supuesto. Que Arthur Baker es el productor de la canción, el que dijo Vamos a llamar a Bambata, que es un tío Moller en el underground, y lo colocamos aquí, sacaron el, el LP, el famoso LP, Planet Rock. Eh, no, realmente ellos, bueno, eh, Arthur Baker habla que él y un co llamó a un colega para que tocase el bajo, que está, está todo tocado ahí uh -huh. en directo, que estuvieron 30 horas para grabar, masterizar y mezclar el tema. Sí, ¿Es sí. verdad que era el bajista de Chic? Eh, ese dato no te lo puedo dar ahora mismo, pero. Me he ido bueno, yo por ahí, ¿eh? Pero no me extrañaría en absoluto. Yo creo que era un pringaillo de estos que le dicen: toma 30 euros para sí, vende, a no el no? de Chick, no era ningún pringado? <ríe> Lo sé. Bueno. <ríe> y eso es un poco la historia detrás del Planet Rock. El creador fue Baker, no Bambata, ¿no? De hecho, Bambata no le gustaba la canción, fue paul Wow el que escribió sí. la letra, sí, que sí, se sí. ve que era el más avezado del grupo, el que controlaba más, aunque estaba un poco a la sombra, hicieron este gran hit que era Planet Rock. que prácticamente robaba melodías de Kraftwerk y las incrustaba en un ritmo en uptempo acelerado de electro sí. con una famosa caja de ritmos 808 Efectivamente, que no y... sabían ni programarla Y así fue como nació Planet Rock, uno de los míticos discos del hip hop, ¿no? Y cómo Bambata se, se enlaza a Craftware, que de hecho comentábamos que eso, que Craftware estaban que se subían por las paredes porque les habían robado eh, sí. parte de su composición. ¿no? Al final, bueno. evidentemente tuvieron que reconocer que el tema era una versión y no un tema propio y bueno, pasando por caja todo, claro, todo se arregla sí, ¿no? y se frotan las espaldas mutuamente. Sí, pero qué curioso, ¿eh? Alguien que reivindica tanto lo africano y lo negro y tal, y cual, luego va y le roba... Pero ¿sabes que los rappers siempre hemos robado, champlea, tío? Robamos todo. Llámalo tío, como lo... sea, pero que, eso, los, eso exige, que los señores, uh, estos alemanes, eran muy blancos. Conocer el hip hop y amar el hip hop exige un cambio de mentalidad en este aspecto. O sea, tienes uh -huh. que llegar a no escandalizarte como yo me escandalizaba al principio. Uh -huh. Ah, porque, sí. Pero, pero si esto es un trozo de canción. <ríe> de esta canción, de de aquí. y total... Yo creo que desde el principio siempre he asumido que es otra canción. Hablando o sea, de pasar que han por caja, eso. deberían calcular también cuántos discos le han vendido en su época y quizás incluso ahora a la peña del el hip hop, ah, debido bueno. a, es que a las circunstancias. Yo conocía a Kraftwerk oh, gracias hombre, claro, a, a, claro, a Breakdance y claro, claro. gracias a Bambata también, sí, porque para ya. mí planner Rock y Looking for the Perfect Beat, que fue la canción que vino después, son bueno. himnos. De todas, hay, de no. todas, de todas las ventas de Planner Rock no fueron pocas. Tampoco, sí tampoco. No, no, no, no. no pero pero que también se vieron beneficiados Kraftwerk de por el asunto sí sí yo no manera. conozco a ningún DJ que no tenga discos de Kraftwerk para hacer sus sesiones y todo el uh -huh. todo el rollo o sea, de All sí, School de De, school, hombre, de, clásico, de hecho, lo ¿no? lo que comentaba sí. Arthur Baker era que por allí por el Bronx estaban todos flipados claro. con el tema de Numbers de Kraftwerk, que era ah, sonaba con la batería que ella sí, tan potente sí, sí, sí, claro sí, sí, sí. y que ellos lo que hicieron fue copiar un poco mm. el rollo de Numbers con la melodía del, del Man Machine Con, sí. con un par de sintes ahí el, el, Trans -Europe Express. El, el, el autor de ese, de ese ritmo Es Karl Bartos Que ahora da clases en una universidad en Berlín uh -huh. Y también se separó del grupo Bueno, de hecho en el grupo ya no ha quedado nadie Ha quedado más que el cantante uh, que, que es Ralf Hutter Porque se ha ido hasta Florida, O sea, se ha quedado Ralf solito Que supongo que ya eso significa la desaparición del grupo Pues el que hizo el ritmo, Carl uh, Bartos, uh, también en unas declaraciones que hice hace poco, pues también reconoció que se sintió un poco pues, ofendido cuando él se había currado ese ritmo para un tema de Kraftwerk sí, sí, sí, sí. y vio que ese ritmo estaba siendo utilizado en otra música sobre la cual él no tenía ningún control. Porque, claro, el ritmo ese... Es muy potente ese, ese ritmo. ritmo ha, ha sido ha creado escuelas. Si, y si tuviera sí, que sí, escandalizar sí. ahora por toda la gente que se lo ha copiado después, Uf. ese ritmo es la base del electrofunk. Sí, o sea, de hecho es eh, lo que quería decir ap apuntillar. Uh -huh. eh, Planet Rock fue el nacimiento del electrofunk, uh -huh. ¿vale? Nosotros no lo entendíamos muy bien que bailábamos breakdance porque era un disco como cantado ahí, y a nosotros nos molaba el rap y el scratch y los ruidos de sintes sí. y tal, ¿no? Y ahí estaba, <risa> vale, está guay pero tal. Sí. Pero lo que estaba claro es que era, aquel ritmo, aquel, aquel, aquella percusión, aquellos sintes, er, era algo nuevo. No, sí. no había habido nada hasta hasta ese momento que sonara como como esto. Reflexión 3, conclusión. Llegará un nuevo amanecer al país del sol naciente, pero no será hoy. Ahora es el momento de llorar a los muertos y los desaparecidos, de constatar nuestra impotencia entre los elementos desatados, de tomar conciencia de los riesgos a que nos exponemos cada vez que avanzamos un paso en la evolución. La radiación golpea de nuevo a Japón, que sea la última. Sí, esta primera edición oficial y entera y verdadera de nuestro programa, podcast como queráis llamarlo, Roñatrón y sus colegas, aquí estamos el equipo, Pedro, Chino Billy, hey. Paco yo mismo, chu con de vosotros de Y nos despedimos sobre nuestra magnífica sintonía final recordándoos una serie de cositas. Eh, amigos, acordar sus de que tenemos un blog spot, yeah. ronyatron blogspot: ronyatron.blogspot.com Y con enlaces, youtubes, para que si se te ha perdido una Y del Cidia o lo que sea. Uh, pues puedas uh, tomar nota y, y bueno, encontrar ese, ese dato de que te hemos hablado. Recordad que tenemos camisetas a la venta en Pasatiempos. Irlas a pillar, están baraticas, son re bonicas. El marciano, y Bonito, barato.